Rodríguez de se enfrentó tres veces a los vecinos en el barrio y el problema principal a discutir eh, fue ni siquiera el espacio público ni las cosas que discute la gente, los comerciantes, sino que el, el punto número uno fue siempre el tema de Metrobús. Y la respuesta que ellos nos dieron durante siete meses y en tres reuniones es que el Metrobús, eh, el, el trazado este de Paseo Colón, no está definido, es algo a discutir, es algo que hay que verlo más adelante. Y bueno, hace un mes atrás apareció el primer decreto de Macri, en el boletín oficial, firmado por Rodríguez de Rodríguez y Macri, donde este, decretan de manera administrativa, o sea, sin un proceso judicial, el desalojo del edificio Marcoletti. Cuando sale publicado este, este decreto oficial, realmente comienza a conmocionarse el barrio otra vez, porque dijimos, bueno, acá realmente estos no hablan, no discuten, no dialogan, vienen por la gente. Lo que no nos imaginamos es que a los diez días, de, de, de publicarse ese decreto, comenzaba una ofensiva física en el terreno contra las familias de la edificio Margonetti, ¿no? Sí. Instalando una guardia de la policía metropolitana en la puerta con un listado de quién podía entrar y quién no podía entrar. Y lo dejan sin gas, sin calefacción y sin cocinas en invierno. Les mandan a cortar el servicio del gas este, con el argumento, ¿no?, de que no hay, hay gas sin pago porque no lo hay, o irregularidades porque no lo hay, porque ya ustedes saben que hace, digamos, 40 años que viven ahí, eh, sino con el argumento de que van a ser desalojados. Son 40 familias las que hay en 21 unidades, y ahí hay niños y hay ancianos.